Bueno, y también le contamos a este columnista de esta hora de los miércoles que la lluvia sigue cayendo sin parar desde temprano acá en Montevideo, que hacía tiempo no teníamos un episodio así de lluvia para recibir a nuestro querido compañero Plinio desde Brasil, desde el estado de San Pablo integrante además del equipo de Contrapoder.net esa página que siempre les recomendamos a la audiencia de Radio Centenario, y aquí, acá estamos hoy en formato trío con Daniela y Emiliano para recibir a Plinio, ¿cómo estás? Buen día, siempre un gusto hablar con Radio Centenario y qué bueno que se está renovando aquí la, los entrevistadores Exacto, se, se renuevan los entrevistadores, la ideología sigue siendo la misma Plinio menos mal no pero así, así tiene que ser en realidad hay que combinar todo y pero siempre actualizando la, la realidad para ¿no? muy bien los problemas bueno, concretos eh... Eh, nos propones varios temas, así que arrancamos con ellos, eh, Plinio, para actualizarnos Te saludo, Plinio, como cada miércoles eh, Bueno, desde un Brasil que tiene varios, varios temas eh, Y el tema de los ataques de Trump a la, a la soberanía de, de Brasil, ¿no? Con las distintas declaraciones que ha, que ha realizado Sigue estando sobre la mesa ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, Emiliano, buen día. Eh, hay semanas más calmas y hay semanas más calientes, ¿no? Hay tiempos que parecen que no pasa nada y hay tiempos cortos donde pasa mucho. Brasil ahora está sometido a un ataque muy fuerte de los Estados Unidos. ¿No? La semana pasada discutimos la, la carta de Trump a Lula, donde él pide... que separe el juicio a Bolsonaro y decreta un aumento de tarifa del 50% en las importaciones de Brasil. Que, bueno, ahora Trump eh, formaliza su ataque. Entonces, él pide uh, una investigación formal a su departamento de comercio sobre las prácticas económicas y comerciales brasileñas. Y es interesante para ver el grado de injerencia Uh, que hace lo que quieren hacer los Estados Unidos en los negocios concretos del país. Porque lo que él pide son, es una investigación primero sobre las prácticas comerciales, mm. las tarifas, los acuerdos binacionales de Brasil con otros países, que entonces Trump reivindica que tiene que hacerlo también con, con Estados Unidos, y asuntos muy concretos como por ejemplo... Los in las tarifas que cobran Brasil sobre la importación de etanol americano. Mm. Bueno, este es un asunto, pero también se mete en el comercio digital y los servicios de paga de pagamiento electrónico. Aquí en Brasil se inventó una moneda que se llama PIX, no mm. sé si saben de esto ahí en Uruguay. no Se paga todo electrónico, no sé si... hay esto en Uruguay. Ajá. Entonces ya prácticamente nadie usa plata. Mira. Y haces las transferencias online en todos los días, incluso fin de semana. Si, uh -huh. lo, si el banco está cerrado, no, no importa nada. Bueno, Trump dijo que esto no puede, porque esto eh, eh, violenta el interés de las empresas de cartón de crédito y sobre todo del WhatsApp Pay. Entonces, esto tiene que parar porque Brasil no puede tener este tipo de moneda. Esto tiene a ver con los negocios concretos de, de WhatsApp, pero también tiene a ver con el temor que tiene Trump de una moneda internacional más o menos automática como el PIX, sí. que se estudia en los BRICS. Pero por ahí ves el grado de injerencia que se mete Trump, o sea, esta moneda no puede, este acuerdo internacional bilateral tampoco puede, también reivindican, ¿no? el, la, uh, cuestionan la ley de reglamentación de las redes sociales en Brasil, mm. recién votada por el Supremo. O sea, Brasil no puede reglamentar las grandes empresas de tecnología. Re, eh, también cuestiona la transferencia de datos que Brasil pone límite límites a los datos que pueden ser transferidos bueno y el gobierno norteamericano cuestiona esto y entonces eh, hace también eh, reclamaciones muy concretas de que Brasil no combate la piratería y el contrabando pero lo que importa es entender la amplitud de la injerencia es prácticamente como si los Estados Unidos di, dijeran mira, ahora nosotros cuidamos de la política monetaria de la política comercial y, y, y de los tratados comerciales internacionales de país guardadas las proporciones para que la gente ahí en Uruguay entienda mm. es como hizo Trump con Panamá no el canal de Panamá es mío lo que él dice ahora es mira Quién cuida de la política económica en lo que en lo que se refiere a los intereses americanos somos nosotros. Entonces es un ataque muy fuerte, es una un avance en relación a lo que hizo la semana pasada, que era más un ataque, una bravata un poco, una una un ataque más político y ahora él viene en el ataque más cirúrgico de los puntos que él quiere que se cambie en Brasil. Y esto, digamos, del punto de vista más general, muestra cuál es la cara del nuevo imperio y los retos que están puestos para los, las economías latinoamericanas para preservar un mínimo de autonomía en este mundo muy conturbado. Eh, Plinio, antes de seguir con los puntos sobre este tema que venías hablando ¿hay alguna valoración de cuánto puede afectar, digamos, si puede generar una reacción en la interna de Estados Unidos, la réplica de Brasil respecto a aranceles a lo que Brasil exporta, porque el comercio eh, hay, hay dos lados que se benefician generalmente en este tipo de cosas, ¿no? Entonces uno supone que puede haber alguna reacción de acuerdo a la, al peso económico que tenga si esta medida de Brasil? Mira, Brasil es el nono parcero comercial de Estados Unidos. Entonces, tiene algún peso, pero es un peso pequeño. Y los productos que Brasil exporta son productos de, de, de baja calidad y muy fácilmente sustituibles por otros países. Mm. O sea, que tiene un peso... Por ejemplo, en el café, en Brasil exporta mucho jugo de naranja. Uh -huh. eh, entonces, hay algunos productos sí que el consumidor puede percibir allí al tiro, pero en lo general no creo que sea muy fuerte. Uh Hubo Aquí en Brasil es interesante que es ver la reacción de la burguesía brasileña a esto, porque es curioso, porque es, el ataque de Trump golpea el corazón del agronegocio, del latifundio, no y, y los latifundiarios, digamos, se defendieron, se, se organizan, piden para el que el gobierno sea moderado y que haga negociaciones, y, y ayer hubo una reunión de representantes del agronegocio con, en, en la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos, y lo que Y, la, y lo que salió de esto es que el mejor camino sería hacer lobby en el Congreso norteamericano, mm. entonces digamos, a ir directamente a, lo, a los congresistas para hacer lobby bueno, esto en una situación normal yo creo que funcionaría hay que ver si estamos en una situación normal no yo todavía no está claro porque Trump da un paso adelante después mm. otro para atrás eh, no es claro todavía para mm. dónde él va Y cuál es la fuerza interna que él tiene mm. para hacer esto. Y tampoco está claro cuál es el grado de, de, digamos, de servilismo de la burguesía brasileña para aceptar tal, eh, digamos, eh, tal agresividad de mando que viene de Estados Unidos. Entonces, ahora hay un test, ¿no? Va a haber un, un encuentro y una relación de fuerzas para ver hasta dónde los Estados Unidos. se puede meter. El caso brasileño para los americanos, yo creo que es un caso importante, porque Estados Unidos divide el mundo ahora con Trump en tres grupos, los enemigos, China, Estados Unidos, Irán, los aliados, Europa, y los países basados, el patio trasero, nosotros estamos en esta tercera categoría. Y en la tercera categoría, Brasil, tal vez sea uno de los más fuertes, de los más robustos del punto de vista económico. Entonces, pasar por Brasil para Estados Unidos es importante, porque si él dobla Brasil, bueno, lo que viene después va a ser más fácil. Pero si él no dobla Brasil, eh, queda claro que esa su política tiene que ser redefinida, no que el... Que el El, el mando que ellos pretenden sobre nosotros no puede ser tan directo, tan tan detallado y tan, digamos, brutal. Entonces yo creo que Estados Unidos va a jugar pesado contra Brasil y hay que ver hasta qué punto esta burguesía log que es muy una, una burguesía totalmente amer americanófala, hasta qué punto ella logra, digamos, reorganizarse. Y es esto lo que está pasando un poco ahora en Brasil, Es un momento interesante de observar. Bueno, con esto que veníamos justamente hablando, ¿no? De que Trump tiene a Brasil en la mira, eh, también, eh, bueno, demuestra el apoyo a Bolsonaro y Bolsonaro a Trump, las dos cosas, pero a su vez está como que renaciendo y se recupera el apoyo eh, del pueblo a Lula, ¿no? Sin duda alguna, buen día, Daniela. Siempre un gusto tenerte ahora como compañera. Igualmente. Eh, Seguro que sí, ¿no? Esto, el, el tiro, todas las veces que Trump se metió en la vida de los otros países, el tiro le salió por la culatra, ¿no? Se metió con, con Canadá, no le fue bien, se metió en Australia, no le fue bien, y ahora se está metiendo de manera muy bruta aquí en Brasil y aparentemente también no le está yendo muy bien, ¿no? Lula hizo una respuesta altiva, un poquito diciendo, mira, no te metas en los países de los otros pero quedó en eso no no hay todavía nada de concreto en la reacción del gobierno brasileño el gobierno brasileño tiene una diplomacia que siempre es muy cautelosa y principalmente con Estados Unidos y hay ahora muchas negociaciones, muchas conversas del gobierno, incluso con los empresarios, que casi todos como son del agronegocio están con, con Bolsonaro, pero eh, vamos a ver esto, ¿no? eh, en realidad están más preocupados con ellos mismos que con Bolsonaro. Aquí hubo una, una, una encuesta de opinión pública para ver qué es la que el pueblo juzgó de la reacción del gobierno de, de Lula a la, a la agresión de Trump. Y es interesante porque aumentó la aprobación del gobierno y disminuyó la desaprobación del gobierno. No, la, la aprobación que venía cayendo de manera sistemática, y nosotros ya ya discutimos esto aquí con Emiliano y con Hernán antes que, que tú entraras, ahora recuperó. no, De mayo para junio la aprobación aumentó de 40% para 43%. Es poquito, pero es una semana nomás. Y la desaprobación cayó de 57 para 43. Pero lo más interesante es que ella mejoró, no en la gente de Lula, en la gente de Bolsonaro, y la desaprobación cayó en la gente de Bolsonaro. Esta, esta encuesta pregunta qué es lo que piensan de la intromisión de Trump en la vida nacional. Eh, no, en, en, la, en la protección de Bolsonaro, y 72% dicen que desaprueban, ¿no? que, que Trump no tiene que meterse en la política interna brasileña. O sea, que en realidad, en este punto de la opinión pública, el primer round le fue muy mucho mejor a Lula. También eh, Lula, los, los movimientos sociales... asociados al PT, convocaron una movilización, que ya estaba convocada contra la, el, el, el, el, el, la, aquí decimos jornada de trabajo, contra la, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo, Pero, ¿cómo es la expresión Plinio? Jornada, de trabajo. Jorn, eh, es jornada peor, de, trabajo, de trabajo. Jornada de trabajo, jornada de trabajo. Sí. Por nada de trabajo, es la sí. misma cosa. Sí, bueno, sí, sí. Que aquí en Brasil hay un régimen que es de seis por uno: trabaja claro, seis está. días, descansas uno. Entonces, había una convocatoria contra esto, pero a esto se agregó contra el tarifazo. Y la realidad es que aquí en São Paulo, los movimientos sociales muy relacionados con Lula lograron movilizar 15, 20 mil personas. Lo que para el contexto de mucha letargia del movimiento social es una novedad. Entonces, la, la para Lula, por mientras esto, del punto de vista político, le fue benéfico. Le dio un discurso nacionalista, no logró movilizar la opinión, eh, la, la, la, su base social y logró mejorar su imagen en la opinión pública. Entonces, aparentemente, eh, tendremos algún tipo de reacción aquí. ¿Y qué pasa en este contexto, Plinio, a la interna de la derecha en Brasil? ¿no? Porque también hay eh, todo este, este capítulo de, del apoyo de Bolsonaro a Trump y viceversa, eh, ¿genera sus, sus fracturas a la interna de la derecha? Sin duda alguna. no. Bolso, eh, Trump parece un elefante en una tienda de, hmm. de cristal. Sí. Porque donde se mete... deja una confusión grande eh, la, la ultraderecha quedó muy dividida ¿no? primero está la división de la relación de la, burgue, de la alta burguesía con los partidos porque la, esta gente fue a buscar a Lula porque quiere alguna protección lo que, lo que provocó gran eh, eh, envidia de los bolsonaristas ¿no? El, al En el, en el mismo momento en que Lula convocaba una reunión con los la gente del agronegocio, el gobernador de Sao Paulo convocó una otra para no permitir que los bolsonaristas empresarios fueran a la reunión de Lula. Pero el hecho es que la de Lula fue mucho mayor que la del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Entonces, esta es una primera división. Porque en, re, en última instancia, Emiliano, Los que mandan son los patrones, es la burguesía. ¿no? Los políticos son los operadores. Entonces, los patrones están en este momento más preocupados con una solución concreta que con la lucha ideológica. Pero mismo dentro de los agentes de la ultraderecha y en el seno del bolsonarismo hubo mucha pelea. Porque el que sopló en el oído de Trump todas las intrigas políticas, es el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Entonces, es que es un tipo que dentro del bolsonarismo es la derecha del bolsonarismo, ¿no? Está a la derecha de su papá. Y pero esto provocó mucho eh, pero entonces él es el que se movimenta con más fuerza, pero hubieron sectores del bolsonarismo que percibiendo la la reacción de la opinión pública y de los grandes empresarios fueron mucho más moderados. Y, y ahí se instaló una pelea muy fuerte, pública, abierta, de Eduardo Bolsonaro con el gobernador de San Paulo sí. que provocó la intervención del papá, de Jair, del presidente, sí. para decir, mira, en realidad mi hijo está equivocado, es muy inmaduro y sí. por eso hace este tipo de tontería. Por ahí ves el grado de confusión que se instaló en el núcleo duro del bolsonarismo. Bueno, y yendo ya al último tema eh, que nos mandaste, ¿no? que justamente tiene que ver con Bolsonaro, que la Procuradora General de la República pidió la condenación de Bolsonaro y toda la cúpula golpista, ¿no? Sí, esta es otra serie ¿no? que estamos viendo, que es la, la serie se llama La prisión de Bolsonaro, y hay varios capítulos. Ahora empieza un nuevo capítulo, que es La, la condenación de Bolsonaro. ¿no? Uh -huh. Se abrió el juicio, se hicieron las defensas, y ahora la, la fis, el fiscal general, no sé cómo se llama esto en Uruguay, si sí, es la... igual, es, sí. El fiscal general, Paulo Boné sí. Hace su, su, da su opinión y pide la condena de, de Bolsonaro y de la alta cúpula del golpismo, casi todos militares, por organización criminosa, uh -huh. eh, tentativa de abolición del Estado de Derecho, golpe de Estado y violencia contra el patrimonio público. ¿No? Es un... Un, un documento de más de 500 páginas y, y si es condenado por todos los crímenes que parece que será seguro casi seguro que sí porque ellos hicieron pruebas contra ellos mismos mm. o sea es muy, muy fácil hacer esta condena van a ser eh, tener una penalidad de más de 40 años de cárcel como Bolsonaro ya tiene 70 años es una condena perpetua sí. Y, y ahora lo que sus abogados están tratando de, de ganar es que por lo menos quede preso en su casa. Esto, claro, no es el fin de Bolsonaro, ¿no, Daniela? Porque prender un político a veces es una manera de impulsar el político, sí. ¿no? Esto no se va a resolver en el judiciario, esto se va a resolver en la correlación de fuerzas en la calle concreta. y Bolsonaro todavía tiene fuerza concreta, aunque claro eh, si va preso es un golpe ¿no? Mm. Y, y, es, y esto explica un también un poquito la, la la prisa que tiene su hijo de ver si mete Trump en la jugada claro. y, y con la con, el, con la fuerza de Trump intimida el Estado brasileño pero no va a resultar así la verdad es que el, Su, su, la intromisión de Trump en el proceso, de mi punto de vista, aceleró el proceso en el judiciario yo creo que esta condena este pedido de condena del fiscal que demoraría más un tiempo fue un poco anticipado para ya poner un punto final en esto y sacar a Trump de este, de este lío Bien, llegamos al, al final de del menú propuesto por esta jornada, eh, te mandamos un abrazo Plinio como siempre y bueno seguimos atentos en particular a esta confrontación planteada por el tema aranceles como vos decís, a ver hasta dónde va a llegar en concreto Trump, verdad, porque en todo este tema ha amenazado y después va ajustando de acuerdo a quien tiene enfrente Este, cuánto hace cumplir de esas supuestas Sanciones, ¿no? Eh, gracias, Priño, como siempre, te mandamos un abrazo. Fuerte abrazo, Hernán, Daniela, Emiliano, siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ¿Sí? chao.